Bueno, Fer, venían siendo muy parejos los partidos entre San Lorenzo y Obras. ¿Qué pasó hoy, por lo menos hasta los primeros tres cuartos? ¿no? Porque el último, después me lo vas a explicar vos, fue raro, ¿no? Uf. ¿Qué pasó? Me parece que ellos entraron mucho más rápido a la cancha. Eh, con una alta efectividad de 3 puntos nosotros, no solo desconcentrados sino, me parece que no fuimos consistentes a la hora de atacar el aro, tuvimos flojo en los balances defensivos, me parece que el primer cuarto fue el que marcó el ritmo del partido, abrió el tablero a favor de ellos, si no me equivoco terminó 24-14 y a partir de ahí le corrimos atrás al, al, para mí a la mejor plantilla de la liga que no es fácil, ellos supieron manejar el ritmo del partido y bueno, se marcó el rumbo Pero después, el último cuarto casi que se ponen a tiro entre todo lo que pasó pasaron muchas cosas en el partido no sé si bien o mal, creo que nos vimos beneficiados en ese desorden eh, me parece que si nosotros hubiésemos ajustado antes y no hubiésemos arrancado a jugar en el tercer cuarto, posiblemente hubiésemos tenido otro final cerrado bueno ¿están dando ventajas crees? Eh, sin poder reforzar al equipo, eh, poniendo la cara mucho de los pibes del club, no que ya llevan varias temporadas y por hoy ya son hombres, ¿no? como Barral, como vos no sé si damos ventaja, me parece que el equipo está sólido a pesar del partido que se jugó, me parece que jugamos con nuestra dinámica. No sé exactamente qué tablero tuvimos, pero sé que tuvimos un buen goleo. El tema fue defensivo. Eh, Luca Baluzzi, que viene que de su, su primera temporada, de tener tantos minutos, viene siendo figura. Me parece que, que el equipo está sólido. Yo no sé si tenemos de ventaja eh, el te con el tema refuerzo. Sí, me parece que tenemos muchas cosas a mejorar, los pibes o los jugadores mayores, porque en algún momento también te tienen que consagrar, y si uno quiere esa responsabilidad, también tiene que rendir como tal. Bueno, y la misión con este obra es mejorar la temporada pasada, poder terminar un poco más arriba, eh, ¿por dónde pasa? O esto es paso a paso, ¿no? Porque falta muchísimo y esto recién arranca. Mirá... Yo dije que el objetivo del club iba a ser, perdón, del equipo iba a ser el tema de la identidad, me parece que ya lo conseguimos, a pesar del partido de hoy, me parece que obra tiene una identidad, mantenerla y bueno, y ahora, a partir de ahora también es empezar a ser sólido en todas las canchas. Es la primera derrota de visitantes, veníamos de ganar en Ferro, ganamos en, en Bahía, este la verdad es que ahora hay que defender la localía nos queda Comodoro y los dos partidos para cerrar la primera fase antes del receso eh, Argentina y Peñarol, me parece que hay que recuperar nuestra fortaleza de, en casa y bueno, vamos a tratar de meter un puntito más en, en Comodoro pero contra este tipo de equipo no te puedes relajar nunca ¿no? Bueno, es que justamente entramos entramos flojo al partido, hay que ser autocrítico. Eh, y bueno, y, y San Lorenzo mostró su carta y lo corrimos a trato del partido. Gracias, Feri, que sigan los buenos éxitos sí. personales y con el equipo. Vago que mañana me recibo.